Nosotros venimos ya de hace rato, digamos, eh, estos han ayudado a la generación dorada a clasificar a Río, le han ayudado a jugar la el, el, el Juego Olímpico de Río y después la Americup del año pasado, eh, jugamos incluso sin escuela. ¿no? El América del año pasado teníamos 21 años de promedio y perdimos solamente la final contra Estados Unidos. Así que ya, ya es un equipo joven, pero con rodaje. ¿no? Sergio, ¿se habla en este plantel, eh, en lo interno de lo que representa clasificar al Mundial después de toda la, la historia de clasificaciones anteriores en las que parecía que Argentina era, un, era fijo para clasificar y ahora eh, todo cuesta más? ¿Eso se habla en el plantel en la actualidad? Sí, Argentina nunca fue fijo. De hecho, los Mundiales, yo he jugado Mundiales con... Serbia invitado, por ejemplo, ¿no? Porque no había clasificado, ¿no? nadie tenía el lugar asegurado. Pero el Mundial de Puerto Rico, vos te acordás, perdimos los dos primeros partidos y, y si perdíamos uno más, quedábamos fuera de Turquía 2010 y a, y a Londres fuimos porque la pelota de Barea no quiso entrar en el polideportivo Mar del Plata, gracias a Dios. O sea, siempre fue difícil, siempre tuvimos valor enorme Y, y yo recién justo hablaba con los jugadores. Eh, nosotros tenemos la posibilidad, este grupo tiene la posibilidad de el día de mañana poder decir, yo ayudé a Argentina a estar en, en un mundial más. Que uno tiene que entender que no es un lugar común. El hecho de haber ido a, a los últimos mundiales no significa que estar en un mundial sea una cosa de todos los días. Eh, es un motivo para, para festejar, para celebrar. Y más hoy que el Mundial es la única vía hacia el Juego Olímpico, no hay otra. Entonces, si vos no entras al Mundial, tampoco tenés chance de ir a un Juego Olímpico. Así que, sí, tenemos conciencia. Hay que tener cuidado de no pasarse con el tema para no generar una ansiedad que después te juegue en contra. Pero la lectura de situación la hacemos.